Señales del Fin del Mundo. ¡Mil! 1948, se publica entonces un libro en el Reino Unido, un libro que ha estado vigente como la gran distopía del siglo XX. Presentaba El Mundo del Futuro. El libro se titulaba 1984. El libro que nos hablaba del gran hermano, el futuro, controlar a las personas mediante las tecnologías. Ya está aquí ese futuro y es una auténtica señal del fin del mundo. En efecto, según George Orwell, este es el fin del mundo que él había predicho. Ahora, hay que documentarse mejor, Bruno Cardeños. ¿Por, ¿Por qué? Porque no fue en 1948 cuando no, se publicó. No, cuando lo escribió, sí. Escribió antes. Y se publicó. El 8 de junio de 1949. Ha hecho La 70 edición. años en el Reino Unido. Cinco sí, días sí, después sí, en los Estados Unidos, exactamente duelo, exactamente. duelo, duelo, duelo. 70 años. Pero lo escribió 1954. en 1900 Hombre, claro. sí se publicó. Por eso claro. le llamó 1984 no, no porque cambiaba por el... Ah, ¿no? No, llamo, no, pa, no está muy claro. Hay que documentarse Bruno no. veo que estás eh, de Cambió vacaciones. Cambió el orden de su fin estás, para poner Estás de vacaciones. Fin. Y, claro. y no tienes internet, no tienes la Wikipedia, y entonces no... Pues no, no tengo no, no, hermano claro, a disposición, ¿no? Exactamente. Claro, claro. Se iba a llamar el último hombre en Europa. Sí. Y se llamó en 1984, parece ser porque no hay nada... Eh, que lo confirme. Eh, que lo confirme, que el editor, el editor del libro, dijo, no, vamos a situarlo en un futuro relativamente próximo para darle más impacto al nombre, al, al título del nombre. Y ganó la teoría, por así decirlo, del editor de llamarlo 1984. Pero y, el, y la gente lo ha conocido además, eh, no crea. solamente por eso, sino también por el nombre de Gran Hermano. Claro, Pero, el, el Gran Hermano. Que la, es el protagonista, la, entre comillas, protagonista del... N, libro. ¿no? Bueno, Gran Hermano es... Eh, mira, yo, yo me he basado, he estado leyendo... El, es el ojo el, que el, todo lo ve, o sea, no, el, el, no es una persona, no es un, un artículo personaje de Pablo Francescuti. Fra Pablo Francescuti es, es vamos a hablar sobre el artículo porque la, la, está muy muy bonito y muy bien hecho. Eh, es sociólogo y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, aquí en, en Madrid, y ha hecho bueno un estudio y hay un artículo muy bonito sobre eh, estos 70 años de, de Orwell, ¿no? porque fue un libro que tuvo un impacto muy importante, a pesar de que eh, eh, los detractores del libro dijeron que bueno que el argumento era pues no era muy atractivo. atractivo, que los personajes pues eran casi caricaturas y que no iba, pero bueno, el el libro desde el primer momento tuvo un impacto editorial y fue un éxito, ¿no? Luego pasó una época de digamos, no de, olvido, no de olvido del todo, pero bueno. Y luego, evidentemente, después, eh, eh, posteriormente, a las alzas de las nuevas tecnologías, lo he vuelto a revitalizar. Claro, ¿no? Y vamos realidad. a hablar un poco sobre eso, ¿no? Vamos a hablar sobre las lecturas que tiene el libro. Una primera lectura sería el alegato antitotalitario, específicamente contra las dictaduras estalinistas de la época. Estamos hablando, como tú muy bien dices, en la década de 1940, Justo después de, de la posguerra de la Segunda Guerra, guerra Mundial. Mundial. Orwell era un personaje, un británico de izquierdas, estuvo en la Guerra Civil Española eh, como sí, voluntario. Sí, pero también el, hay, el hay el un error generalizado, escribía ahí, contra Stalin, no, escribía no, contra la dictadura, porque, eh, que porque él que fue un gran luchador contra los sí, fascismos europeos sí, pero Hay, Alemania, hay partes de oscuras de su... Sí, sí, bueno, sí, hay, oscuras como toda biografía, ¿no? Hay partes oscuras, él estuvo aquí en la Guerra Civil luchando voluntariamente, En el, con, ...con el POU, en el Partido Obrero de Unificación Marxista, que fue aquel partido eh, de izquierdas... Con el que tuvo muchos problemas con el Partido Comunista de España. Y, y bueno, eh, no vamos a entrar a la historia de Nin, etcétera y ya. tal, pero él tuvo que salir por patas de España porque el Partido Comunista, que en aquel momento el de la guerra civil le tenía muchísima importancia, muchísima fuerza, pues le persiguió y le acusó de agente nazifranquista, que era lo que acusaba eh, para destruir ese poder que estaba subiendo del del, del POM, ¿no? pero bueno eh, Hay algunos aspectos un poco turbios o oscuros en la vida de, de Orwell porque mmm, cuando sale la, la, la novela, la CIA inmediatamente sí apoya esta novela por esta esta vertiente, este alegato eh, eh, antitotalitario que Parece que está muy enfocado a la dictadura. Exactamente. Claro, como querían ir siempre contra los comunistas. Estamos en el comienzo de la Guerra Fría, palabra o expresión que además acuñó el propio Orwell. Guerra Fría es una expresión que se inventa George Orwell y eh, eh, la CIA lo utiliza y es la primera que quiere llevar el libro a la pantalla. Que como posteriormente, en el año 1956, ocurrió. ...cuando ya Orwell estaba muerto... ...había fallecido prematuramente... ¿no? ...bueno pues después... ...además de esta primera... ...de esta, de esta lectura... ...hay una segunda lectura... ...que es la advertencia... ...contra las tecnologías... ...de la... ...en, en, en la novela... ...de la vigilancia... ...lo que hoy son... La, ...nuestras tecnologías... ...de la información... ...que se han convertido también... ...en nuestras tecnologías... ...de, de la vigilancia... Des ...como... mismo. ...y hay una... Eh, ...tercera lectura... ...que está muy de moda... ...a día de hoy... ...que es un... ...palabro que Bruno tú tienes muy en boca siempre que es la posverdad, ah, las bien. las eh, mentiras falsas, perdón, las noticias falsas, las fake news, la, las eh, es que historias alternativas que no, eh, no existen y, tal, que, y claro. que fomentan hoy día muchos eh, gobiernos y muchos voceros políticos y, sí, y, y luego explicamos que mandan los voceros para, mm, para engañar por así decirlo, ¿no? en, en, en esa eh, Para camelar a la gente. Bueno, entonces Me han confundido fake news, eh, perdóname, fake news, eh han confundido eso con una mentira. las fake news son mentiras, pero la posverdad no es mentira, es el mundo que nos hemos creído que es una gran mentira es una está lleno de mentiras guerra mundiales guerra fría, lucha occidente, oriente, islamismo que va, que va, es todo mentira pues, nos sí. engañan en todo, en eso en es lo que nos engañan, esa es la posverdad pues sí, parece sobre todo lo que creemos que es verdad. Analizando un poco a grandes rasgos lo que es la novela eh, de, de Orwell para ver qué por qué además está ahora en estos 70 años de su publicación está otra vez eh, teniendo un repunte de, de, de ventas porque está de plena actualidad ¿no? es la historia de, cuenta la historia de, de Winston Smith que es un, un, un personaje que vive en un Londres futurista en un Londres muy mísero que está sin ruido. y está sometido A la, eh, al totalitarismo del Big Brother, del gran hermano realmente la traducción de Big Brother no es gran hermano, sino sería hermano mayor que, como muy bien dice en este eh, artículo Pablo Francescuti se, se expresaría mejor el paternalismo que pretende este totalitarismo sí, yo, te, es un, yo, te pro, yo te protejo, soy como tu, tu padre pero te, pero de alguna te manera te controlo de forma paternalista pero controlo absolutamente todo no lo que haces, sino hasta lo que quiero que pienses sí, sí, ¿no? para que no sufras, ¿no? para que ibas feliz el rollo ese. Entonces, evidentemente, en este momento, en esos años, en los años 40, en, en, en plena eh, comienzo de la Guerra Fría, eh, eh, la novela fue interpretada en clave anti fundamentalmente antisoviética, ¿no? No porque él la escribiera deliberadamente contra la Unión Soviética, que, con la que tenía ciertos resquemores por el, eh, su episodio en la Guerra Civil Española con el POM, con el Partido Comunista de España, que evidentemente estaba comandado por, por el Partido Comunista de la Unión Soviética, uh -huh. y sí, entonces, porque también había habido esa crisis claro, en la URSS, que había tenido ese ¿no? problema, que no había triunfado. Y, y entonces lo que la ocurre revolución. es que en, en la novela se reflejan bastantes similitudes. ¿no? Por ejemplo, el, most, el gran hermano, el Big Brother, tiene un gran mostacho que se asemeja al de Stalin. ¿no? Y el opositor al, al, al Big Brother, que es Emmanuel Goldstein, eh, tiene cierto parecido eh, eh, con Trotsky, que es el opositor dentro del régimen eh, soviético de aquel uh -huh. momento. Pero no, no son estos personajes. Quiero decir, la hace lo utilizó que, la CIA en su hace momento hacer que, es, que es, estaba hablando de esta es, nieta que, es, que va decir, la CIA, la, eh, eh, de la, de la hay, FIA re, FIA hay que, que la recordar libro. que el Big Brother ah. está hecho y editado en el Reino Unido, no en Estados Unidos. Claro. Y, y pero si sí, la CIA se sí hace una eh, se, se, se, se apropia de, del mensaje que, del, él, ideario. que, que de, del ideario y lo que hace es que manipula lo que real lo que a la propia CIA le Tereza que el libro refleja, aunque no sea lo que realmente quiso eh, plasmar y, y, y escribir el propio el propio Orwell, ¿no? Pero sí hay bastantes similitudes, no la, la reeducación de disidentes, también como ocurría en, en, en, el, eh, en el durante el estalinismo, no y eh, por ejemplo la, la novela refleja Ahora se primero, llama campaña de desprestigio. Claro, pero por ejemplo en la, en la novela sí refleja el primer lavado de cerebro que, que, que, que posteriormente hubo y que se demostró que, que ocurrió ¿no? pero mmm, hay otros elementos que en, con, en, contrapo, en, en contraposición hacen referencia al nazismo Sí. ¿Eh? Al, al, eh, al nazifascismo como, es decir, como el poder onímodo de las policías políticas el eh, constante, el interés en que haya una guerra constante, es decir eh, el batallar con otro, contra todo el mundo lo que en definitiva eh, hizo Hitler durante la guerra mundial, ¿no? el adoctrinamiento de la población entonces, es decir, que coge eh, puntos de un bloque por así decirlo, y, y de otro bloque, y es con lo que hace la, la, esta, esta, esta novela. ¿no? La, la CIA al final llevó la película a buen puerto en 1956, cuando él ya, ya había fallecido, y no se sabe, no evidentemente, si él hubiera estado de acuerdo en, en, en lo que cuenta la película, si era fue llega, llegó a ser fiel a lo que él quiso escribir porque al fallecer antes no se supo su, su, su no su, dio su, su visto su bueno vamos pero si sí hay una cosa clara que parece ser que Orwell que eso es una cosa que no está muy conocida sí eh, tuvo cierta relación con algún servicio secreto del Reino Unido que tenía buenas relaciones con la CIA Esa, este, este servicio secreto eh, británico ¿no? y ahí es donde bueno, mmm, los expertos de a lo mejor no hubiera estado tan eh, lejano eh, en, en dar su asentimiento a, este, a la película tal y como al final se realizó ¿no? eh, hay otros puntos de conexión posteriores eh, con, con, con eh, estos regímenes tanto de un lado eh, y de otro como por ejemplo eh, cuando él eh, eh, elabora la neolengua en, en, uh -huh. en, en la novela ¿no? y entonces que es como el idioma oficial del régimen y es una mm, una parodia de la jerga estalinista, claro. pero eh, también lo que pretende parodiar es ese, eh, ese, ese lenguaje vacío de los políticos eufomístico para liar por vamos a decirlo coloquialmente y para liar a la determinadas gran... palabras que tienen un significado convertirlas en otro, eh, pa, pa, pa, eh, en otro. la palabra por ejemplo eh, que se utiliza mucho este es un radical bueno pues radical según el diccionario claro, es una palabra vamos a llamar positiva se ha convertido en algo negativo pues Eso es en neolengua, convertir una palabra que tiene un con, significado con, y un reflejo positivo... su eh, significado claro. con el un, un único objetivo de persuadir a una masa de población con lenguaje vacío, por así decirlo. ¿no? Sí, que tenga Esto. cuidado a ver qué opina y, y sobre Exactamente. Qué. También con el famoso Ministerio de la Verdad uh -huh. el, el, que, que plasma en el, en el libro, que es ni más ni menos... Un, eh, um, sim, tiene una similitud con los eh, eh, aparatos de propaganda de, la, de, las, de los grandes regímenes eh, en los que durante la Segunda Guerra Mundial se alentaba a las a, las fuerzas, a, los, a los soldados y a la parte civil a, a los ciudadanos para perpetuar, para continuar eh, eh, con más ahínco, con más fuerza en esa guerra mundial en la que se que acababa de terminar hacía muy poquito tiempo no es decir, hay eh, elementos que posteriormente Posteriormente él va cogiendo de lo que va viendo pero que posteriormente hemos visto que esos elementos han ido en la vida real, han ido a más, no se han quedado simplemente en lo que él pensaba en la novela. Si hacemos en, en este punto de la lectura del libro es un poco Eh, en cierto paralelismo con otra eh, eh, obra suya, la sátira de rebelión en la granja, ¿no? mm -hmm, en sí, la que los, los animales eh, de una granja se rebelan, por así decirlo, y, y empiezan a autogestionar la propia granja. Pero claro, ¿qué ocurre en la granja? Eh, es decir, que se, se convierte en igual tiranos. Exactamente, ¿no? en aquel, en, en el dicho famoso ese de todos los animales son iguales pero algunos animales somos más iguales que otros, ¿no? Mm. Y eso es un poco lo que ocurre en, en, en la Unión Soviética, que es decir, se supone que es una dictadura del proletariado, que todos somos iguales, pero hay unos proletarios que somos más proletarios o somos más oh. que otros proletarios. Que somos a, los que mandamos y mandan... sí, que hacemos las... lo que queremos. Son más. ¿no? Y en realidad son menos proletarios y más claro, mandatarios. Exactamente, ¿no? Y, entonces, no y, está, es, es, es... y está el inmenudo peligro. Claro, en cuanto se le tosía, directamente te mataba. Y entonces, bueno... ¿qué ocurre con la novela cuando realmente llega el, mil, el año 1984? Pues que hay una especie de, bueno, todo lo que predecía la novela, pues parece que no, se, que, que, no que, que, este no es el fin del mundo, que la humanidad no se ha venido abajo, no hay eh, eh, los sistemas han cru, en, en, entonces han crujido definitivamente y todo esto, ¿no? Si os acordáis, hacéis un poco memoria, yo esto no sabía, pero leyendo el artículo eh, eh, es cierto que ocurrió que hasta Apple que sacó en aquel momento el el Mac Macintosh 128 hizo un anuncio sobre esto, mostrando al gran hermano puesto en jaque sí, sí. cuando se han convertido ellos en, en el, el gran 980, hermano ¿no? y ellos han sido, como tú muy bien dices a la postre y poco después son parte de ese gran hermano ¿No? es decir que lo que parecía ser que En 1984 el libro se había quedado obsoleto y había sido como una anécdota literaria, por así sí, decirlo. Sí, como algo pues muy justo, imaginativo de él. Justo en 1984, por así decirlo, es cuando despega la segunda parte del libro, es decir, las tecnologías de la vigilancia. El gran hermano, y de hecho Gran Bretaña, ya en, cuando, cuando Orwell escribe la novela, es uno de los países más videovigilados del mundo, porque hay cámaras en, en la vía pública en todos lados, incluso en, en reservas naturales. ¿no? Y, Eh, la circunstancia se da que incluso, por ejemplo, en Barcelona que se inaugura eh, hacia 1984 porque después creo que es la plaza George Orwell Jolines, es, estaba es, pensando justo en eso claro, es el, el primer, con las cámaras de claro, es el primer espacio no público mente. el primer espacio público en Barcelona videovigilado. Mm -hmm. La Plaza George Orwell, supongo que un poco aposta, por así decirlo, ¿no? para para pero deciden que sea de claro, deciden que sea la plaza Orwell, la primera zona o el primer espacio público en Barcelona, videovigilado. Es decir, que el Todo lo que había eh, mm, pronosticado. pensado, pronosticado Orwell, que bueno, hubo un momento en que dijo, bueno, pues al final no hacía más que una anécdota, un libro que armó mucho revuelo, no sé qué, pero, y luego justo es cuando reaviva, se reaviva casi cuando de las propias cenizas el libro vuelve a tener una segunda vida... Y las tecnologías de la información, la tercera lectura esta que hemos dicho, de las fake news, eh, de la posverdad, eh, pues realmente se han convertido en auténtica, eh, en, en auténtica verdad. Es decir, sí, lo sí, pronosticó, sí. lo que dijo todo, lo que dijo Orwell, resulta que se ha cumplido. Es decir, lo, que el visionario. En, en, en ese sentido un poco. Y si os acordáis un poco, en la, en la novela hay eh, un, un, un punto de libertad y de rebeldía que es cuando el propio Smith eh, reconoce o, o eh, no reconoce, escribe sus diarios íntimos. Su, su, su, es decir, es el único espacio en el que puede ser él mismo mm. sin que ese Big Brother le mediatice o le imponga lo que tiene que hacer o lo que, lo que es peor, lo que tiene que pensar, ¿no? esa autocensura que impone, que llega, eh, llega a ser tan intensa, que es lo que ocurre en los eh, totalitarismos y las dictaduras, que llega a ser tal la presión que la llegas a admitir como tuya propia y la apropias para, sobrevivir. Eh, para, para, para poder sobrevivir un poco y, y entonces llegas a identificarte con eh, esa forma de totalitarismo que te han impuesto sí, con en esa que tú solo real. tienes que hacer lo que, te, lo que te pone el régimen a tu disposición y eh, está absolutamente vedado el que tú puedas pensar por ti mismo y en, en ese espacio, en ese microespacio de, de los diarios íntimos de la, es donde Smith eh, se reconoce a sí mismo como el mismo es decir, la escritura al final en esos diarios es la, la que le permite eh, mantener esa, esa, esas pequeñas dos dosis de rebeldía, esas eh, dosis de identidad propia que eh, la presión social eh, no le permite. Eso trasladado a día de hoy es las tecnologías de la de lo que habéis hablado eh Con Paloma. exactamente eh, de este es control. eso, es, sí, es, sí, es sí, eso sí. exactamente. Es decir, que llegas el a admitir. El es el mundo de la... claro, ah, no, claro, el que llega, Llegas libro. a admitir que te espien y que controlen tus datos porque a lo mejor tú tienes otros beneficios que si Los analizaras fríamente y los pusieras en una balanza y dirías, es que me han quitado mi propia personalidad, sí, sí, es sí. que me han quitado mi propia necesidad de pensar por mí mismo y me lo han dado todo tan mascado. Eh, eh, eh, que, que solo tenga necesidad de pensar y hacer lo que ellos quieren que yo piense y yo haga. Pero es que las bandas son buenos y nosotros no bueno, de eso. Es un poco. Claro. Eh, si queréis, eh, podemos hablar un poquitín más de Orwell porque sí, no, y le lo le conocemos quieras. por 1984, pero tiene otras muchas claro, eh, novelas. novelas es, y es uno de sus es... últimos libros, sino el último es. Exactamente. De no, vida, no, pues, no, pues, claro. Aparte de Rebelión en la Granja, que posteriormente, os acordáis, fue llevado eh, ya en, al cine. En, al cine eh, como una expresión sí, sí, sí, sí. ¿no? en favor animalista, en favor de los animales de granja, pero también tiene aquellos sin blanca en París y Londres, tiene eh, otra que se llama Matar a un Elefante, tiene decadencia del asesinato inglés y, por supuesto, tiene de su experiencia en la Guerra Civil Española el homenaje a Cataluña. Es desconocido, pero es importante que se sepa. Eh, lo del homenaje a Catobiñal, lo de su presencia en la guerra civil, porque él porque no escribió, claro, pero cuando se dice, escribió contra Stalin, no no no no, no, no, no, no, no, él luchó contra Franco, pero luchó no ideológicamente, sino luchó. Él era, físicamente, él, él, él era un intelectual y, de izquierda y, y, y luchaba. Un... Y, y, él, y, le, y era terrible el mundo que contra él, que él quería luchar y él quería escribir. era ...un mundo que estaba contra el franquismo... Eh, eh, ...España es mucho más importante... ...en las novelas de Orwell... de lo que sí, sí, lo que parece, más... Sí, sí. Él era un, ...no él, hablaba él de Stalin... ...hablaba de Franco y de Él era claro. un intelectual de izquierdas... ...que, que su, quería cambiar el mundo su, mejor... ...y su experiencia durante la guerra civil española... ...siendo sí, un marcó. voluntario de izquierda... Le, le, ...le hizo ver... ...el gran poder que había en el otro bloque... ...en el bloque comunista... ...en el bloque soviético en el que supuestamente él había militado o tenía muchos más puntos de tenía común esperanza. tenía mucho, pero claro, luego se vio que el, el, el régimen totalitarismo también estaba ahí un, claro. era un totalitarismo Eran otros de, del dictadores. bloque contrario, y, y por eso tuvo que salir de España y, y por eso el Partido Comunista, a instancia de la, de la Unión Soviética, vio el poder que estaba adquiriendo en, en España el POM, otro partido marxista, pero no que, que no compartía eh, los mismos Eh, alegatos que, que la Unión Soviética que, eh, y entonces eh, eh, a instancias de, de Stalin el Partido Comunista remetió contra el POM con toda la fuerza posible y, y tildándonos de, de, de espías franquistas, de todo esto y él vio que tanto en un bloque como en el otro, aún siendo el de izquierda, existía ese totalitarismo. Pero hubo mucha perdón. tristeza en toda la gente que estuvo luchando y que estuvo fomentando en que realmente triunfara la revolución en, en la Unión Soviética. Muchísimos pioneros, al final, luego vieron lo que realmente pasó. Claro, con, lo, hubo con, con, los, desengaños, con los bolcheviques, hubo que al final desengaños. se hicieron con el poder, y muchísima gente murió y fue fue represariada por eso y, y su ideología se quedó como diciendo cuando estaban felices porque había triunfado lo que ellos cogían y, y, y, y pensaban y, y apoyaban y de repente ven que, que no que realmente había una facción bueno, que que, que fagocitogo eh, fa, fagocic... no no no bueno. pero hay muchos personajes femeninos y masculinos que realmente dijeron, pero ¿qué, qué, qué ha pasado? Yo, qué? es mucho anterior a, a Stalin mucho anterior. claro, bueno, claro, pero ahí fue, fue unos, el inicio con, con, con este, eh, ha trascendido a pesar de que tuvo digamos en eh, la novela un bajón, por así decirlo en, en unos determinados años pero ha trascendido tal que por ejemplo recientemente, eh, eh, eh, creo que sí sigue existiendo una serie que se llama Black Mirror, sí. que es un poco el espíritu de Orwell sí, sí, y, sí. Y, y durante todos estos años no solo no se ha perdido, sino que se ha puesto de, eh, de moda, por así decirlo una palabra, un adjetivo que es orgullano, El, sí, todo esto cierto. es orgullano este gobierno es orgullano, que es es un, un, un calificativo que se cuelga a los gobiernos que buscan amedrentar y amordazar a la prensa desinformar por esto de las fake news o estos eh, lenguajes vacíos a las masas y el espionaje el, de, de los datos de la ciudadanía y el Black Mirror va Eso. genial porque te, ah, con es esos muy, capítulos te advierte, es, es, te advierte de esas vigilancias el pequeño o el gran peligro que puede haber detrás detrás de todo esto si es al verdadero. final te lo controlan todo 1984 64, Porque para ser... ver... Black like Mirror, tienes que tener Netflix y eh, tienes que aprender bueno, claro, en ese mundo. Es una que cosa... Mundo, claro, es sí, que sí. Ahora es difícil ya de, de decir me, me aíslo de todo este claro, mundo. Es tú bastante eliges, complicado. Es, o sea, de momento, momento todavía hay un poco de elección. Que, la, la moneda que hay que pagar es bastante cara y, y cada vez nos iremos dando cuenta que nuestra intimidad está, la hemos vendido ya. La hemos vendido prácticamente por, por unas comodidades. Como tú dices, tener a, a golpe de botón pues, prácticamente todo, pero a cambio de vender nuestra propia identidad... Y nuestra propia eh, eh, eh, intimidad, que es lo que me dijo. ¿eh? Bueno, digo yo, <risa> será, sí, ¿no? Sí, es por nuestro grupo. Si para que nos sentemos en el sofá y otros reposen el pie por nosotros. 70 años, más de 70 años, el 8 de junio A de este granja, año, se 70 años de, de la edición en el Reino Unido y a los setenta años está más presente uh -huh. y que nunca, ¿no? Este, este y, es el y, fin de no mundo. acaba más la, que empezar mundo que ese mundo controlados hasta uh -huh. la saciedad. Desde luego que sí, y controlados por lo que O los que se presentan como demócratas eh, sí, progresistas claro, eso, Anda ya. Esos, esos aparatos de propaganda que hemos comentado de sí, las sí. democracias eh, eh, occidentales eh, esos aparatos que lo que pretenden es controlar a las masas nada, ¿no? apagar el aparato, <coughs> venga, ya está, solucionado la radio no, ¿eh? el gran hermano de Orwell ha sido protagonista esta noche en señales en del fin del mundo con Javier Sevillano Javier, muchas gracias Javier a alias vosotros. Orwell